terminada como que era pasar de, de, de del cielo al infierno. Eh, el final del partido de ayer fue tremendo, tremendo, tremendo entre Comunicaciones y Unión de Santa Fe. Lo habíamos hablado ayer en la previa acá. ¿eh? Así deberían ser todos los sí. quintos juegos. Claro, dijimos... Ojo que no la tiene fácil Comunicaciones porque Santa Fe, eh, Unión de Santa Fe, le había ganado los dos partidos ajustado, apretado. Ganó todos los partidos de la serie, los cuatro jugó bien sí, totalmente. Sí, habían sido de suplementario también en, en, en Mercedes, 3580, bueno, Mercedes. Por eso dijimos va a ser una serie tremenda entre dos equipos que podían tranquilamente jugar la final del TNEA directamente porque dos equipos para para poder ascender por estructura, por por por dirigencia, por planteles con buenos jugadores. Y la verdad que se dio todo como no, no, como también. uno preveía, ¿no? Este, lo tenía ganado Unión de Santa Fe a 6 segundos sacando del lateral, yo me imagino Picho debía estar con una calentura cuando va a sacar, le roba la pelota ahí que no le llega el cabezón Barovero, eh, pase rápido para Matías Aristu, va arriba, bandeja y full Muy bien. Muy bien. y terminó el partido una cosa increíble, era es un final de película, si lo escribe el que gana. No, ¿Sí? porque si lo cree que gana y, y yo voy a lo del banco y digo El Tulo Rivero, gana, si no se muere No se muere más ¿Está bien hoy? Y no se va a preguntar ¿estás vivo Tulo? Vivo sí, bien no Pero ah. bueno, seguimos vivos Qué <risa> final, eh Sí, qué haces Fabián, cómo andás sí, Fue un final así Tipo de película sí, La serie, como dijeron ustedes, fue muy pareja Muy peleada Nosotros tuvimos en el cuarto punto 20 arriba en el tercer cuarto y no lo pudimos cerrar y bueno, después el quinto fue otro partido más de esa serie parejo, luchado, friccionado para mi gusto demasiado pero bueno, eh, se dio la serie para ese lado y nos impidió lo que mejor hacemos que es jugar eh, ofensiva, de pases y esas cosas y, y bueno tuvimos que ir a la lucha y por suerte eh, el equipo nunca se rendió, los jugadores nunca bajaron los brazos, siempre en poder pasar la serie y creo que debido a la cabeza dura de ellos y el objetivo y a las ganas y a cómo están con el grupo entre ellos y con nosotros con el cuerpo técnico, con la gente creo que nos llevó a, a recuperar ese balón y, y a convertir como para que hoy estemos cuando la final de la conferencia no. sí y, y con la mano en el corazón si es que todavía te queda corazón este... Sí pensaron que ¿Pensaste que lo perdías o, que, o, o no? No, no, hasta, te juro que hasta, hasta que no... Este, esta temporada perdimos dos juegos increíbles, de los cuales uno fue con Indú, que si lo hubiésemos ganado hubiésemos terminado con el uno. Claro. Pero increíble, en los 40 regulares lo teníamos más ganado que este, porque teníamos ganamos por dos, teníamos dos tiros libres y faltaban 6 segundos. Y erramos los dos tiros libres... Eh, Fueron corriendo con la bola, no tenían tiro, tiró uno para arriba, que fue de Mora, pegó en el aro y le cayó al americano en línea de tiro libre, y como la agarró la tiró y nos fuimos a suplementarios. Y por ahí con ese partido estaríamos con el uno, y por ahí ahora estaríamos afuera, porque por ahí te cruzás con el, esto, no, no, no tiene nada. Pero perdimos y con San Isidro fue igual pero en los 40, eh, ganábamos por dos, faltaban 8 eh, segundos, dos tiros libres, en los 40 regulares erramos los 2 de julio salieron picando y no tenían tiro y lo encontraron a Sioto solo ahí tiró un triple y en la chicharra o sea, no juego está bien, en otra instancia pasa regular no en un quinto de juego de, semi de, de conferencia, pero bueno esto es y la verdad que no que, que ninguno de, de los jugadores y nosotros lo habíamos perdido hasta último momento y bueno, por suerte le pudo dar en alegría a la gente que acompaña de ...de gran manera ayer... ...y lo viene haciendo en los últimos partidos... ...así que bueno, contento de, de estar en una final de conferencia... ...Tulo, ¿qué análisis puedes hacer... ...de toda la serie? Más allá del partido de ayer que fue justamente el que... ...el que pudieron ganar para clasificar... ...a la final... ...fue una serie muy pareja, se jugó un juego muy físico... ...y con resultados muy ajustados... ...¿qué, qué me podrías sí. decir vos acerca de... ...de esta serie frente a Unión? No, eso es lo que decís vos, lo que dije... ...y creo que jugamos mucho tiempo... ...el ritmo de, de Unión en la serie no pudimos establecer nuestro juego salvo en el primero y en el cuarto punto te diría 25 minutos iniciales ahí que sacamos 20 ahí pudimos jugar a lo que hicimos durante toda la fase regular donde nos llegó a estar el, con el 12 en la general pero por ejemplo en el cuarto punto que nosotros sacamos 20 eh, una de las características que tiene unión es defender toda la cancha bueno un estilo bastante diferente Que una enfrenta habitual entonces tiene que estar concentrado eh, y juega ahí al límite de la falta cuando nosotros sacamos 20 después ellos terminan tirando 35 tiros libres y nosotros 15 en todo el partido o sea muy demasiado para una serie tan pareja y, y, y, y tan tan peleada entonces me parece que juego mucho mucho tiempo al ritmo de unión no pudimos establecernos nunca eh, sobre todo con nuestro juego y bueno y después al no poder jugar eh, nos fuimos a la lucha eh, para equiparar un poco lo que nos estaban pasando y ahí no somos buenos del barrio nosotros somos un poquito mejores eh, pasándonos el balón y esas cosas pero pero bueno fue una una serie muy peleada y esto me parece que como vengo diciendo y no por ahora porque uno gana me parece que ya cuando quedan los cuatro del norte se deben enfrentar con los cuatro del sur y tener ahí un poquito más el panorama sí. eh. Eh, diferente y no esperar que salga una portada conferencia me parece que sería un poco más eh, eh, eh, parejo y, y lógico, pero bueno eh, cualquiera los dos puede haber pasado y hoy podrías estar haciéndole la nota a Terincho tranquilamente porque la verdad es que la serie fue muy pareja muy peleada y, y, y cerrada hasta el final Bueno, y ahora tampoco hay mucho tiempo para seguir festejando porque el viernes se viene hindú ¿Cómo ves esa serie? No, y difícil también, hindú es el que mejor ha, ha jugado en números al básquet en toda la fase regular, donde sacó creo que una gran diferencia al principio del torneo porque mantuvieron la base de cuatro titulares y la, y la potenció, la formación inicial con con Pablo, que venía de, de ascender, con un juego ya eh, muy reconocido en la categoría, muy muy bueno para la categoría, y con muchos jóvenes eh, que venían de equipos de edad que al venir de ahí tenés otro rojo, otra lectura de juego y, y se ha potenciado. Entonces ahí creo que en el inicio de la fase de ellos sacan una buena ventaja eh, por porque ya tenían un estilo de juego y después la mantuvo y bueno, tienen un juego bastante definido diferente a la Unión, que por ahí a nosotros nos vemos siendo un poco mejor en cuanto a ese estilo, por el personal que tenemos y pero creo que hoy descansaremos y mañana ya estaremos viendo a ver qué qué lo que vamos a hacer tácticamente para el primer juego allá en Resistencia el día viernes eh, pero son dos, dos planteles buenos con jugadores de categoría que vienen de jugar, eh, yo, Pablo Fernández y Nico Lauría vienen de jugar la final del año pasado o sea que eh, saben de, de estas cosas eh, así que, que va a ser linda para ver y Y sobre todo para ser neutral y disfrutar un poco del banco. Me lo dejaste picando, lo nombraste a todos. Me la dejaste picando, epa, epa, epa, eh, pa, ma, epa. Más, pa, más pa, respeto, no más, más respeto, viejo. Sí. Al ángulo, dale, ¿qué pasó? ¿Qué, eh, qué ayer le preguntamos a, a Nico Uria, ¿quién ves como MVP esta temporada? Y nombraste a dos sí. gran candidatos, ¿no, a eso? Sí, pero esto es lo mismo que le, le voy a responder le, a un colega tuyo también, eh, importante ahí, por Yo no he visto nada del sur, te soy sincero, porque hoy ver, eh, eh, ver en la fase regular partido del sur, del sur, sur no tenía sentido, porque, o sea, para mí pues, me, me parece una pérdida de tiempo otra cosa. Hoy obviamente hay dos equipos que, y si nosotros pasamos a jugar con alguno de los dos, hoy por ahí sí te digo, estoy viendo. Así que no, del sur no vi nada, de, del norte te puedo decir que esos dos jugadores son, eh, si vos como entrenador eh, querés armar un plantel ni idea de, de tener chance de estar arriba a uno o a los dos lo tiene que contratar porque no, no sé si te asegura el campeonato de hecho eso no, no te lo asegura nadie pero vas a tener más chances de estar en los primeros puestos eso seguro porque te van a mejorar al plantel porque van a hacer mejor a sus compañeros nosotros tuvimos una fase increíble con dos juveniles como Ferreira y de Felipo que de Felipo es el primer año que, que sale al profesionalismo y, y eso es gracias a a Nico Laurí, a Quiromero, eh, a Tato Torres, a que ya tienen rodaje eh, en el TNA y saben que al tener seis fichas mayores tenés que potenciar a, a todo el resto porque si no te quedas corto, porque es un torneo largo, difícil y necesitas de, de un equipo eh, que pueda rotar a varios y bueno, ellos no entienden por eso. O sea, creo, creo que en esos dos, por lo menos la conferencia norte, lo que he visto en de nacía eh, podría recaer el MP. Bueno, tú lo lo mejor para vos, felicitaciones por el por el triunfo, yo voté a Nicolás Lauría, ¿no? Este, me parece no que lo lo... Ayer, Sí, también. lo se lo dije ayer a Ni... no, no le dije eso a Nico, le, él le sí. dijo, gracias a todos los que me votaron y yo le dije, bueno, de nada, de nada, rico, de dije, nada. nada. Yo eh, dije. Yo eso. voté a Pablo Fernández si me dejan. Sí, claro, está muy bien. Sí, no, está voté... bien eh. no, lo... ¿No puede decirlo usted? No, no, no puede votar yo. Ah, no, no puede. Votar. Votar. Yo creo que cualquiera de los dos está bien, porque nosotros somos un equipo... Sí, si era el cabezón Baro también estaba bien, porque tuvo una gran temporada, ¿no? Sí, sí. no sé si era para fase regular, y si no hay que esperar a ver quién es el que tira más de, del carro y llega más arriba entre lo que queda ahora entre Pablo y Nico. Sí, sí Nico Pero, ayer tomó, bueno, casi toma algún rebote, ¿no?, en el partido. Sí, no, ojito. Nico... Nico Si, si yo lo dejo de 38 minutos creo que termina con doble doble todos los partidos fase, eh, sí, y Pablo Fernández jugó sí. muy bien también y Pablo también Pablo, la un... son jugadores sí. recontra garantidos para la categoría tal que... cual, ¿Eh? eh, diría lo mismo que vos, exactamente tú luego, lo mejor para lo que viene que es la final de la conferencia norte mm, ayer lo dijimos este una vez que cortamos con, con Nico poco premio para 26 equipos Este, sí, un solo verdad. ascenso así que bueno la verdad que estaría bueno dos este porque los cuatro que están llegando eh, son equipos que, que, que podrían estar tranquilamente así que nada lo, lo mejor para los cuatro en no, este no, caso estamos hablando contigo no, lo mejor para para comunicaciones exactamente ¿sí? bueno Fabio, te agradezco tu palabra y te comparto así que bueno estaré moviendo, mensajeando por ahí gracias por el contacto y saludos todavía a la mesa Ahí está, ahí está, el Tulo Rivero que no ganó para sustos anoche, ¿eh? como tampoco ganó Pirincho Beltramo en una...